Realizaron un abrazo simbólico para pedir la reapertura del Teatro del Lago. En la tarde de ayer vecines autoconvocaron bajo el lema cuando los abrazos son posibles las palabras sobran. La iniciativa surge a partir de la resolución que enviaron desde la provincia de no permitir la reapertura tras la remodelación y puesta que realizó la comuna, generando una fuerte repercusión. La última actividad realizada en el lugar fue el 19 de noviembre de 2020, cuando la municipalidad realizó la celebración del 138 aniversario de la misma y mostró, en lo que fue un festejo por stream, cómo avanzaban las remodelaciones y la puesta en valor de dicho espacio. La justicia desestimó la denuncia realizada por la Municipalidad a la Comunidad Senegalesa. El Juzgado Federal número 1 de La Plata resolvió la desestimación de la denuncia realizada por la ex Secretaria de Control Urbano de la Municipalidad de La Plata, Virginia Pérez Catano, a instancias del Intendente Julio Garro contra la Comunidad Senegalesa de la Ciudad y contra un integrante del colectivo de abogados populares La Ciega. Desde la organización sostuvieron que la reciente decisión judicial no solo deja al desnudo las mentiras del municipio y la violencia que han sufrido los senegaleses, sino que también evidencia la forma obscena en la que se han utilizado los recursos del Estado para perseguir a una comunidad migrante y a un colectivo de abogados dedicados a la defensa de los derechos humanos. Un servicio que informa más acerca Alerta epidemiológico ante un posible caso de sarampión. El Ministerio de Salud de la Nación informó que se registró un posible caso de sarampión en la Ciudad de Buenos Aires y emitió una alerta epidemiológica con el objetivo de informar y sensibilizar ante la posible importación de casos. Ante este reporte, el Ministerio de Salud recomendó a la población, niñas y personas adultas que verifiquen y completen esquema de vacunación y que ante la presencia de fiebre y manchas rojas consulten a un centro de salud. Al mismo tiempo, se recordó que las actuales coberturas de vacunación están a nivel mundial por debajo de las metas propuestas, por lo cual existe un riesgo elevado de contraer enfermedades inmunoprevenibles. La temperatura mínima para hoy en la región es de 13 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.